Primer libro de Crónicas, capítulo 27 Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24 mil. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división veinticuatro mil. De los hijos de f a r e s él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Aoita, y Miclod era jefe en su división, en la que también había veinticuatro mil. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había veinticuatro mil. Este Benahía era valiente entre los treinta y sobre los treinta, y en su división estaba Amisadab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Azael, hermano de Joab, y después de él, Sebadías, su hijo. Y en su división había veinticuatro mil. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, Israelita. Y en su división había veinticuatro mil. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de i k e s de Tecoa. Y en su división, veinticuatro mil. El séptimo para el séptimo mes era e l e s Pelonita, de los hijos de e f r a í n y en su división, veinticuatro mil. El octavo para el octavo mes era Sibekai, Usatita, de los Seraitas, y en su división, veinticuatro mil. El noveno para el noveno mes era Abieser, Anatotita, de los Benjamitas, y en su división veinticuatro mil. El décimo para el décimo mes era Ma-Arai, netofatita, de los Seraitas, y en su división veinticuatro mil. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, pirotonita, de los hijos de e f r a í n y en su división veinticuatro mil. El duodécimo para el duodécimo mes era e l d a i n e t o f a t i t a de Otoniel, y en su división v e i n t i c u Asimismo, t r o mil. a sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Sefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Asabías, hijo de Kemuel, De los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú. Uno de los hermanos de David. De los de i s a a c a r Omri. Hijo de Micael. De los de s a b u l ó n Ismaías, hijo de Abdías. De los de Neftali, Jerimot, hijo de Azriel. De los hijos de e f r a í n Oseas, hijo de a z a s í a s De la media tribu de m a n a s e s Joel. Hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroham. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo, Por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó. Pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. a z m a b e t hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. y j o n a t á n hijo de Ucías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Ezri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei, Ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sifmita. De los olivares e h i g e r a l e s de c e f e l a Baal-Anán, Jederita. Y de los almacenes del aceite, j o á s Del ganado que pastaba en s a r ó n Citray, Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, z a f a t hijo de Adlai. De los camellos, Ovil, Ismaelita. De las asnas, Geedías, Moronotita. Y de las ovejas, j a t i d Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonathán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También a i t o f e l era consejero del rey. Y Usai a r q u i t a amigo del rey. Después de a i t o f e l estaba Coyada, hijo de Benaía y Abiatar. Y Jobab era el general del ejército del rey.